Vamos a conversar unos minutos con Rodrigo Espinosa, el gerente de Relaciones Institucionales de CAMUSI y queremos saber cómo quedó el cuadro eh, con los la aplicación de los subsidios y la quita de subsidios, por supuesto. Eh, muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el llamado. Contanos cómo quedó eh, el cuadro eh, de, de, de subsidiados este con la aplicación y la quita de subsidios. Bueno, si me lo permite voy a hacer un breve repaso del estado de situación porque eh, más allá de los anuncios todavía no hay una implementación plena. Dale. Eh, en su momento lo que se estableció es que se iba a, a dividir la demanda, es decir, a los usuarios en tres grandes niveles socioeconómicos, eh, clase baja, clase media y clase de altos ingresos. Para lo cual, para cada uno de los niveles se iba a establecer eh, cuadros tarifarios específicos. Para los que eran eh, estratos socioeconómicos más bajos, no iba a haber variaciones, son usuarios que solemos conocer dentro de la tarifa social, hay otros más, pero en términos generales es la tarifa social. Finalmente, para los usuarios de estratos socioeconómicos medios, se estableció que iba a haber alguna reducción parcial de subsidios, se estableció por último un nivel de ingresos altos para los cuales directamente iba a haber un retiro total de subsidios. ¿Qué es lo que tenemos vigente hasta el momento? Solamente aquello vinculado a los segmentos de alto poder adquisitivo, este segmento de altos ingresos que tendría retiro total de los subsidios. Estos cuadros tarifarios y particularmente los listados de las personas alcanzadas dentro de esta categoría, que son aquellas se inscribieron en el registro y que por ingresos estaban cuadrados en esta categoría o que simplemente no se inscribieron y por default se los consideró dentro de esta categoría. Uh -huh. Son usuarios que ya eh, hemos comenzado a emitir la factura, o mejor dicho, a tenerlos en cuenta a partir del 27 de septiembre. Es decir, todos los consumos que estos usuarios hagan desde el 20 de septiembre en adelante ya van a contar con esta quita de subsidios. sí Y lo que podemos ver es que son... Usuarios que tendrán variaciones en promedio y después de los 3 escalones, porque estos incrementos están prorateados en 3 escalones, en el orden del 100% de aumento. Estamos hablando de un usuario que si estaba pagando alrededor de 800 pesos por mes, pagará 1.700 pesos por mes una vez finalizado estos 3 escalones que te mencionaba antes. Uh -huh. ¿De cuántas personas está, o usuarios estamos hablando? Bueno, lo, dos, dos salvedades. Los padrones fueron eh, desarrollados por, por distintos estamentos del Estado que luego, a través de la larga, se le informó a las distintas licenciatarias, Camusi y al resto de las distribuidoras en todo el país. Estamos hablando de un padrón que está en el orden del 25, al 30% de la población. Habría que ver después casos particulares en cada una de las provincias, pero en términos generales estamos hablando que un 30% del padrón en promedio correspondería a este segmento de altos ingresos. Uh -huh, uh -huh, un, un porcentaje importante. Y es un porcentaje que puede variar porque eh, estos registros siguen abiertos y se está invitando, digo, no desde Camus, sino también desde desde las autoridades de gobierno y los distintos estamentos de gobierno a que la gente ingrese a estos padrones y actualice su información en caso de de que correspondiera. Sigue uh -huh. abierto, se puede seguir corrigiendo los datos, pero hoy la foto que se nos ha compartido es alrededor de un 30% de la demanda. Uh -huh. eh, la Cooperativa Popular de Electricidad eh, puso eh, a disposición de sus usuarios eh, un link, un, eh, un sitio para verificar eh, personalmente si fue incluido o no fue incluida eh, en este subsidio. ¿Camusi tiene algo similar? Nosotros en nuestra página web www.camusigas.com.ar pusimos a disposición un acceso con toda la información vinculada al RACE, que como se llama este registro de subsidios energéticos, y donde se redirecciona al usuario a la página web del Estado donde el usuario puede verificar en qué categoría está y, por supuesto, modificar los datos que correspondiera Dado uh -huh. que son registros ajenos a Camusi, este, derivamos el tráfico a la página que corresponde. Nuestra página web funciona como una suerte de puente, dado que los usuarios conocen nuestra compañía. Bueno, a partir de nuestra página pueden ir directamente al formulario Eh, que fija argentina.gov.ar de nuevo para corregir datos inscribirse o verificar lo que consideren uh -huh. beneficiar eh, Hubo un, un hecho que sucedió este al principio hubo mucha gente que se inscribió al subsidio eh, y luego eh, se dio de baja eh, frente al anuncio de la imposibilidad de comprar dólar ahorro ¿ustedes registraron eso? La verdad es que no te podría confirmar sin porque Porque recién nosotros fuimos notificados del listado último, por así decirlo, el pasado 27 de septiembre. Es decir, que todos los movimientos que ha habido antes uh -huh. entre inscriptos y gente que se desinscribió, convivió y vivió dentro del espacio que maneja el gobierno, pero a nosotros ya nos llegó el listado tamizado. Digamos, desconocemos esos movimientos que hubo, sí, Eh, sabemos por, por, por el trascendido que ha habido, por el trascendido periodístico, pero no, no te podría confirmar la ciencia cierta de qué volumen estamos hablando. Rodrigo Espinosa, te agradecemos esta conversación con Radio Germés.